Eureka. Acaba de ganar el premio Ignobel de Economía. El papel moneda, los billetes sirven para transmitir. Y se ha comprobado científicamente bacterias peligrosas. Sobre este y otros temas científicos hablamos con Mado Martínez aquí en Eureka, en las Rosas Ventos. ¿Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿no tendrás por ahí un viético de 500, no? Pues, oye, aunque sirva para transmitir bacterias, eh, eh, estaría genial tenerlo. Y, nos y sacrificamos, dice, ¿verdad? Sí, sí, sí, nos sacrificamos. ¿Tú has visto un billete de 500 alguna eh, vez? Um, de pasada. Una oh, vez, creo, pero, claro, pero yo es, creo que ni lo toqué. Sí, sí, alguna vez eh, parece que, que se ve alguna cosa, luego existen de 200. Oye, que son los billetes que más ¿Sabes, existen. Sabes que existen, ¿no? Pero, sí. pero, pero, pero dices, ¿dónde está? Bueno, te sabes el chiste ese, ¿no? Que es, un, es una, una feria de pijos que están ahí en Pijolandia y tal, son todo puestos, ha sido pijos, de la costa, no sé qué, de no sé cuántos y tal. Y, y le dice un, un pijo a otro, dice, oye, ¿tienes cambio de 500? Y le dice el otro, jo, estamos, estamos todos igual. <risa> <risa> <risa> qué bueno. <risa> y es que hoy vamos a hablar de los billetes, eh, los billetes, el papel moneda, que sirve para transmitir bacterias peligrosas. Y eso ha ganado un premio Ig Nobel hace tan solo unos días, el premio Ig Nobel de Economía. Pues sí, eh, no es la primera vez que tenemos estudios relativos a la peligrosidad del dinero, el dinero es una cosa muy sucia y transmite bastantes gérmenes y bastantes bacterias y me siento un poco como en un déjà vu hablando de esto porque creo que ya hemos hecho un eureka hablando de lo peligroso que es el dinero y lo guarrete en definitiva que es esto de, de, de traspasarse el dinero y, y cómo me llama la atención a mí que la gente cuando va al baño pues se puede llegar a lavar compulsivamente las manos eh, después de ir al baño que hace muy bien, ¿vale? qué es lo que hay que hacer pero luego cogemos los billetes como si, ¿sabes?, no le hacemos asco, ¿verdad? Eh, nunca mejor dicho. <ríe> y la cuestión es que eh, dan asquetes, si lo pensamos detenidamente, eh, la cantidad de restos y de sustancias que podemos encontrar en un billete. Pero lo curioso es que hay unos científicos que se han hecho una pregunta un tanto extraña, le ha llamado un poco la atención, y es como, billetes que hay en el mundo?, Cuál será, ¿no? el país que tenga los billetes más guarretes del universo, ¿no? Es como, ¿cuál será el más guarrete de todos? Bueno, ¿y cuál es? Bien, pues, pues estos científicos, un grupo de científicos holandeses y turcos, han analizado la concentración de ciertas cepas de bacterias en países de todo el mundo. Lo hicieron en el 2013, es un trabajo muy meticuloso, y llegaron a la conclusión de que los billetes rumanos eran los más guarretes y más peligrosos los que más cepas bacterianas transmitían. Bueno, pues eh, nada más y nada menos que los billetes romanos eh, son los más peligrosos. El eh, premio Ignobel de Economía ha ganado este año ese. La economía es uno de los eh, lugares, una de las disciplinas eh, científicas, o no científicas, pero es una de las disciplinas eh, que más eh, premios importantes de estos Ig ha ganado. Eh. Sí, porque los premios Ignobel, vamos a recordarle un poquito a los oyentes de qué van, son esos premios que son como una parodia de los premios Nobel. Son unos premios... Eh, un poco gamberros, ¿no? la ciencia gamberra, por así decirlo. ¿no? Y, y lo que hacen es que, como dice Marc Abrams, ¿no? el fundador y el que nos publica en esa revista Anals of Improbable Research, ¿no? donde se publican estos artículos científicos en clave humorística y donde compiten para llevarse estos galardones, son, son premios que primero te hacen pensar... Y luego te... O sea, primero te hacen reír, perdón, y luego te hacen pensar. O, o al contrario, ¿no? A veces también te quedas un poco pensando y luego te ríes a carcajada limpia. Y, y es lo que viene repitiendo todos los años y es lo que ha repetido este año también en la gala cuando la ha presentado. Salía Mark Abrams con su sombrero, su chistera, su pajarita roja y su traje de smoking presentando estos premios y nobel Y los ganadores se llevan, además, un diploma firmado por varios premios Nobel, pero de los auténticos. ¿eh? O sea, que realmente... La gente, no es una cosa que sea de mofa, eh, los científicos también se pelean por ganar estos premios. Así ah, claro, eh, sí. ya han conseguido un respaldo científico, ya no solamente son eh, premios simpáticos, sino que son premios importantes dentro de la ciencia, porque en el fondo, en el fondo, también hay investigaciones eh, muy importantes detrás, eh, que hacen sonreír, pero muy importantes. Vale, algunas, algunas eh, pueden tener alguna aplicación y pueden realmente pues, da, dar que pensar y otras yo creo que simplemente no valen para nada y las hacen para llevarse este, este premio de la ciencia gamberra y decir, oh, vale, todo sirve para nada, nada más que para echarse a reír. Pero vamos, eh, las categorías cambian porque dependiendo del perfil de los ganadores, eh, pues habrá un año. Premio en economía y otro año no habrá, ¿vale? Habrá de otra cosa, como de planificación de transportes o lo que se les ocurra, pero suelen ser eh, bastante divertidos. ¿Quieres que repasemos un poquito los que han resultado flamantes ganadores este año? Pues los repasamos, sí. ¿eh? Pues mira, el premio Ignobel A la física se la han llevado unos científicos que han estudiado la forma de la caca del wombat. ¿De ¿De, de quién? del wombat atención el wombat es un animal eh, australiano que es así como muy simpatiquillo es una especie así como como de medio oso medio koala medio perro bulldog, una cosa así <risa> extraña y tiene una muy caca tremendo. especial ¿no? sí pues resulta que estos animalillos eh, son los únicos del mundo que eh, cagan a cuadrados ah, <risa> o sea, muy bien <risa> <risa> claro <risa> Claro, igual bueno, No es que son los únicos, no son los únicos del mundo. Eh, cagan todos los cuadriculados a cuadrados, pero bueno, cada vez más. Mira, pues puede ser. Sí, sí. La cuestión es que imagínate que tú estás por Australia o que un wombat de estos está por aquí por, vamos, te puede pasar, ¿no? Pero tú imagínate que andas por Australia y tal, de repente te ves unas caquitas cuadradas y tú dices, ¡otras, qué cacota. Esto será alienígena o qué?" No, pues no. Se vuelve a Y entonces, eh, eh, unos científicos de la Georgia Tech, pues eh, lo que han hecho es ponerse manos a la obra para determinar cómo lo hacen. O sea, cómo cagan cuadrado. Porque era una cosa que no se le había ocurrido investigar a nadie. Pero la razón, como cabía de esperar, está en los intestinos del animal. Y bueno, pues ellos sí que piensan que este hallazgo puede tener aplicaciones industriales. Atención, en el futuro. Eh, no sé, algo querrán fabricar cuadrado. <risa> o sea que, bueno, es bueno ese es uno de los premios, eh, pero hay muchos más y ¿Sí? muy simpáticos algunos de ellos. Ah, pues mira, este, este, este me ha encantado. Es el premio Ignobel a la Anatomía <risa> y se lo han llevado unos científicos de la Universidad Paul Sabatier. Por eh, descubrir. Sí, esto cuando dices me está calentando los cojones, pues es ese, ¿no? Más <risas> sí. o menos. Sí, sí, sí, sí, sí, me has leído la mente, ya sabes de cuál te estoy hablando. Ese estudio que ha determinado qué huevecillo tiene más caliente los carteros. O sea, los, los carteros. carteros. Es que lo estudiaron en los carteros escogieron ahí como los escrotos sabes, ¿sabes? eran jovencitos algunos iban eh, vestidos, otros desnudos ¿vale? jóvenes carteros y en diferentes posiciones además hasta determinar que efectivamente el lado izquierdo está ligeramente más caliente y además <risa> decían levanta mal, ¿no? que, que esto podría explicar por qué este ladito del escroto cuelga un poco más para abajo <risa> ya que posiblemente pues, sea para tener un enfriamiento más eficiente ahora que te digo una cosa que esto lo han hecho en carteros como lo podían haber hecho en sí, cualquiera sí, eh, exacto. Hay, a mí lo que me llama la atención <risa> no es el resultado sino ¿por qué en carteros? Sí, pues mira, les llevo por ahí. O sea, que están hasta los... Des... Porque estarán hasta los cojones. De claro, de, del trabajo que hacéis. Porque antes se entregaban cartas normales, ahora son todas las de banco, facturas, y ya sí, nadie claro. utiliza correos, ¿no? Y, claro. y por el hecho de estar un poco hasta, hasta ahí, pues, pues igual por eso, ¿no? No sé. Les llevo por ahí. Si es, que, si es que estos premios son un poco así de esta manera. Bueno, el premio Ig Nobel de Medicina... Se lo ha llevado un italiano, Silvano Gallus, un científico italiano del Instituto de Farmacología, Maro Negri, porque dice que la pizza te puede salvar la vida, pero solo si te la comes en Italia. Entonces, es como que eh, no ha sido premiado por un estudio, sino por dos, ¿vale? En el que eh, analizaba la protección contra el cáncer, los beneficios, ¿no? Contra el cáncer de comer pizza italiana, ¿no? Y otro en el que concluía que eh, además podía compensar el riesgo de infarto agudo, Y mmm, se metió otra vez en esto el cáncer, el cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata y todo eso. Entonces, claro, tú ahora mismo puedes estar pensando, mira, voy a llamar a que me traigan tres o cuatro pizzas y me voy a poner morado porque como es anticancerígena. Pero claro, la cuestión es que detrás de este estudio lo que subyace es, lo que este hombre está un poco defendiendo es eh, los beneficios de la dieta mediterránea, que sí... Eh, eh, realmente están están probados, ¿no? Pero no, no que te lo tomes al pie de la letra y te pongas a comer pizza como un loco, mucho menos que la tengas que comer en Italia, ¿no? no sé, de lo que hablas un poco de, del tema de la dieta mediterránea. Por eso digo que son estudios graciosos, pero que en, en realidad tienen un trasfondo, ¿no? El hombre lo que quería era un poco barrer para casa. Claro. Y lo ha conseguido, ¿no? Ha llamado la atención y se ha llevado este premio Ig Nobel. Luego hay otro que que ha sido un poco así como raruno, no sé, yo esto lo veo un poco raro, que es eh, de educación médica, ¿no? Hay un tipo de entrenamiento para perros eh, que se llama clicker, ¿vale? Es un tipo de, de adiestramiento canino. Y, eh, bueno, pues eh, como resulta que los cirujanos... Tienen un trabajo muy complicado, muy complejo, ¿vale? Hay que tener nervios de acero. La vida de las personas que tienen entre sus manos es realmente suya, ¿vale? Porque depende de ellos. Eh, ellos requieren un entrenamiento previo muy exhaustivo, Y pues han cogido unos científicos y han pensado, oye, ¿y no será que el adiestramiento canino que se usa para los perros si lo aplicamos en los cirujanos, a lo mejor uno puede tener algún resultado? Y entonces lo que hicieron es eh, coger un grupo de estudiantes, eh, unos de medicina y otros que no eran eh, de medicina, eran estudiantes de, otros, eh, de, de otras eh, carreras. Y nada, llegaron a la conclusión de que los estudiantes de medicina tardaban más en aprender que, que el resto, ¿no? Que los del grupo de control, pero lo hacían con mucha más precisión. Y, y, ahí, y ahí se quedó el estudio. Bueno. No, no sé, que es que es una cosa como decimos que lo mismo te hacen pensar y luego reír, que primero te hacen reír y luego pensar. Pero este es de los que te dejan así como, no he pillado el chiste. <risa> <risa> claro. Oye, muchos animales eh, en los premios E eh, y Nobel este año, ¿no? Animales, insectos o bichos. Ay, y cucarachas, que dan musco, claro, claro. mucho asquiño. Eh, por eso digo, no animales, sino insectos, insectos. Ay, sí, pues mira, el de biología se lo han llevado unos científicos por el comportamiento de las cucarachas magnetizadas. Atención. Que un, un equipo internacional de científicos se que ha no se nos ha enterado de que existen las cucarachas magnetizadas. Sí, claro, eh, sometidas a campos magnéticos, claro, ¿no? Claro. Que era como, ¿cómo reaccionaban los tejidos, vale? ¿Cómo reaccionan los tejidos de los animales a los campos magnéticos? Pues vamos a coger las cucarachas, que son estos bichitos que dicen que sobrevivían a cualquier cosa, le dan tanto asquito a la gente, y vamos a, a someterlas a, a campos magnéticos. Entonces lo que hicieron, atención, es coger cucarachas vivas y cucarachas muertas, ¿vale? Y las sometieron a esos campos de magnetización las magnetizaron y lo, lo que se dieron cuenta es de que las cucarachas vivas reaccionaban de una forma muy distinta a los de las cucarachas muertas uh -huh. <risa> básicamente digo yo que los tejidos de las vivas estarían vivas <risa> sí, sí, claro Es una <risa> de las muertas. Es normal muertas, que lo vivo no. reaccione distinto a lo muerto, pero bueno. Claro, claro, pero fíjate, el Innovel de Química se lo han llevado los científicos que se han parado a estudiar cuánta saliva produce un niño de cinco años, ¿no? Y además, dependiendo de los diferente, de diferentes alimentos, ¿no? Que ingerían, como puré de patatas, manzana Hasta arroz. un poco sucio, ¿no? Los premios en Nobel este año. Si sí, estas estaban sí, sí, como sí, sí. salimos. Yo solo quería saber el volumen del fluido que segregaba, ¿no? en respuesta a la, a la ingesta de diferentes alimentos, ¿no? Fíjate, hablando de bebés, un ingeniero iraní se ha llevado un Nobel por crear una máquina de cambiar pañales que tiene que ser algo así como el sueño de todo papá y todo mamá de este planeta, ¿vale?, Y, y, bueno, eh, el hombre lo que ha hecho es una, una máquina que eh, lo único que requiere, lamentablemente, es que el bebé esté quietecito dentro y con las piernas atadas, lo cual es un poco así como uno ¿vale? Pero, de todas maneras, este hombre dice que, que ha logrado patentarla y lo que quiere es comercializarla. Oye, al igual, mira, no sé. Yo ya, es que ya, como he visto de todo, me lo creo todo. Y... Eh, ¿Cuál es el premio que se ha llevado el Ig Nobel a la Paz? Que esto ha sido un poco raro de relacionar. Eh, pues unos científicos que se han preguntado cómo es de placentero, es decir, cuánto gustirriní te da rascarte una picadura. ¿Tú te has parado a pensar eso alguna vez? Pues la verdad es que no. he pesado, esto, me hincha lo, la, eso... Pero, pero, vale. pero te rascas y ¿eh? te rascas y luego alguien te dice, no te rascas que se hincha más todavía y te picará más. Claro, pues estos científicos tampoco te creas que han llegado a una conclusión muy determinante, pero lo que sí han logrado averiguar es que el placer depende de la zona en la que te rasques. O sea que no da el mismo Augusto rascate ...rascarte la cabeza que rascarte otra cosita. Sí. Y, y ahí lo dejo. Y, y bueno, estos son en definitiva un poquito... Mi abuela decía que el saber no ocupa lugar, pero ¿no? sí. Los Innovels. Los Innovels 2019 de este año que primero te hacen reír... ...y luego te hacen pensar, o oh, al revés. El dinero es sucio siempre. Tenga la nacionalidad que tenga. Cuando menos se tiene en las manos... Menos se ensucia la vida de una persona. Mado Martínez, hablamos la semana que viene. Gracias. Nos hablamos, un abrazo.